Pues puedes empezar por contarnos un poco cómo pues, qué sucedió aquella noche y cómo se inicia cómo se inicia el caso. Bueno, aquella noche sucedió que en, en, en una casa ocupada, ex teatro ocupado, eh, aunque si sí estaba esta casa, el movimiento ocupado había dicho que no era parte del movimiento, ¿no? Ya desde antes porque se traficaba, se alquilaban habitaciones, etc. Eh, en, esta, en esta casa se hizo una fiesta grave de más de 1.500 personas, dice la policía que había dentro, y la policía extrañamente esa noche actuó como una especie de, de porteros de la casa y a las 3 y media de la mañana no se dejó entrar a nadie más. Bueno, y en esto llegan gente por la calle, pasan entre medio, estaban mi hijo el Rodri y los otros chicos que estuvieron, Juan y Alex. Pasan por allí, no, eh, Alex creo que iba a la fiesta, Rodrigo iba um, al metro y la policía le dice que no, no pueden entrar a la fiesta, que está cerrada la puerta. El Rodrigo le dijo, no, no, yo quiero seguir al metro, yo no voy a la fiesta, así que déjame pasar. Le dijeron que no. Y en algún momento, bueno, Rodríguez se da vuelta para irse y le dio un golpe en la cabeza y, y creo que en ese momento comienza, com, comienza el, digamos, los golpes, ¿no?, de la policía. Y la gente a correr, eh, estos policías, eran cuatro, ¿no?, uno de ellos cae herido con una maceta que cayó desde la casa, desde el teatro, y... ...pero bueno, eso se, lo supimos después nosotros... Eh, ...corren los chicos, qué sé yo... ...y a los tres que se cayeron... o sea ...dos que se cayeron, Alex y Juan... Eh, ...se caen corriendo, los detienen... ...y a Rodrigo le dieron el alto... ...y como estaba con un golpe en la cabeza... ...le abrieron la cabeza, tuvo varios puntos después, etcétera... Eh, ...estaba aturdido... Eh, ...no corrió... ...y se dejó detener... Claro, él siempre dice tendría que haber seguido corriendo, no, porque se dejó detener, la verdad. Y, y bueno, y pasó esto, los, los detienen, después detuvieron a cuatro personas que salieron de la fiesta. Se abrió de pronto la puerta, salió un montón de gente de adentro de esta fiesta y detuvieron a cuatro personas de él ¿Rodrigo no estaba dentro de la fiesta y no, no ni siquiera iba hacia la no, ciudad. Rodrigo iba al metro, a la estación de metro y de trenes de Arco de Triunfo a, a esperar a su novia que llegaba en la mañana temprano a la montaña. ¿Cómo justificó entonces la policía la detención de una persona? No, porque manda? la policía hace otra versión totalmente distinta. Claro. Y, en, y en todo el proceso, en todo el juicio, en todo, digamos, tanto en la instrucción como en, lo, en el juicio, la, la versión de los chicos no tiene ninguna cabida, o sea, es como si no existiese. está Solo se cuestiona la versión de la policía, solo se investiga, la, por decir investiga, solo se trata de, de hacer eh, verdadera la, la versión de la policía, pero la versión de ellos no... No tiene validez, o sea, lo que digan no importa, ni siquiera se cuestiona. De hecho, Rodrigo tiene muchos sentidos que lo escucharon decir, déjenme pasar, yo voy al, al metro. Hay mucha gente que escuchó esto. Y, y no solo gente de la calle, sino que vecinos. Eh, y, no, y no, digamos que no tiene importancia. Y, claro. Eh, Lo que sucedió es que este policía cayó herido por, la por el golpe de la maceta, y esto lo dijo el alcalde Jean claude de ese tiempo alcalde de Barcelona, y ese fue nuestro gran, no sé esto, nuestro, gran, eh, nuestro gran asombro, porque todo el 4 de febrero se dijo esta versión, salió en la televisión, salió en la radio... Y hablando de esto, entonces hubo un primer informe que se dijo esto, porque el alcalde habló con un informe que el mismo corroboró dos años después, durante el juicio, que él tuvo un informe. ¿Y fue la versión oficial Sí, fue, fue la versión oficial que él recibió de la policía. Claro. Y, y bueno, esta versión desapareció en algún momento, por eso nosotros hablamos de corrupción política también. Y, y se hizo la segunda versión para acusar a los tres detenidos de la calle de dejar de, de ir al policía, ¿no? Entonces cambian la versión de la maceta y dicen que Rodrigo lanzó no una piedra de 5,8 centímetros desde la calle y que golpea al policía en la frente, cae él de espalda y se hace una fractura en la base del cráneo. Y claro, ahí los médicos le dicen que esto es imposible, este tipo de herida, pero tampoco eso tiene ninguna importancia. Y, y la otra cosa importante es que los médicos también, el médico que atendió al, al, al policía herido, le preguntó a la policía qué había pasado y ellos no sabían qué decirle, ninguno. Y los policías que testificaron, los que acusan a los chicos, ellos dicen que ellos se quedaron siempre al lado de la policía, por lo tanto es a ellos a quien se les preguntó. Ya. Y no sabían, en realidad yo pienso que en una pelea así nadie vio cuándo cayó esta policía, ¿eh? Pienso yo, no lo sé. Y después eh, la otra cosa importante es eh, decir que la policía después, el, esa mañana, eh, cuando tenían todo circundado, ya habían arrestado a los chicos y todo, y tenían todo cerrada las calles, ¿no? no se podía pasar, hicieron pasar a los camiones, camiones de limpieza del ayuntamiento y volaron todas las pruebas para cambiar la versión, ¿no? Y no entendemos por qué se cambia la versión. Bueno, la policía no entra a la, al teatro, al teatro ocupado, no, no, no llegan a entrar en ningún momento. No, no llegan a entrar. La fiesta siguió hasta la mañana siguiente. La fiesta continuó. continuó a a la y después, exacto, a pesar de lo que se había dicho, y en la mañana, tipo, que siguió 11 de la mañana o 10 de la mañana, no sé bien, eh, recién ahí se empieza desocupar la casa, la policía, pero digamos, salió la gente tranquilamente. O sí, sea, la fiesta acabó sí. y la gente sí. se fue, ¿no? exactamente, y bueno, eh, yo creo que por todo eso también, no, no sé por qué, pero la cosa es que el tema de la casa nunca se investigó a pesar de la versión de la maceta. Parece un poco extraño el tema de la casa, ¿no? ¿Cómo puede ser que un policía que cae que se le cae una maceta encima y queda en, pues, en el estado sí. en que queda y la fiesta continúa, ¿no? Es casi impensable. Sí. Eso es, es rarísimo y claro, están las versiones de que de que estaba la hija del alcalde allí, está la eh, un hijo y una hija, no recuerdo, que eso lo dicen los vecinos, ¿eh? no, lo, no lo digo yo. Los vecinos dicen que iba mucho el hijo la hija del alcalde de a esa fiesta de John Closet y que estaba el coche, un coche enorme que se aparcaba por ahí, que la dejaba, ¿no? y que, bueno, yo no sé si será cierto, pero los vecinos nos contaban esto. Y después, eh, bueno, eh, también se dice mucho de que la policía está involucrada en esa casa y que tenía interés en relación a la venta de droga y todo eso, pero yo tampoco lo sé. Pero si son rumores que parecen a la rumores, estamos, y... Digamos que todo el mundo que, que se habla, uno habla con la gente del barrio, todo el mundo te lo dice como cierto, ¿eh? No, no. no te lo dice como posibilidad, sí, de que lo de visto y... Sí, sí. y de hecho me contaban a mí que la policía estuvo descartando cerveza de esa tarde, que ayudó a montar la fiesta, etcétera, claro. etcétera, así que bueno, yo no sé, conocían también al, al encargado, al dueño de la casa, que estaba a cargo, sí. Sí. Eh, tenían una relación. Sí, para un poco surrealista, la verdad, sí. y además, porque claro, una, una de las decisiones que toma la policía que la noche, que está? un poco extraña en el caso de que un compañero suyo, ¿no?, que ha quedado en el estado y deciden limpiar la zona, ¿no?, sí. que es como imposibilitar la resolución del de caso de su compañero. Que sí, bueno, estos policías tienen que haber dicho al inicio fue una maceta, que eh, eh, yo creo que fue fue lo que sucedió no porque habían restos de maceta, eso está todo escrito y este, sí, la, sí. no ya claro y la enfermera de la ambulancia todos dicen que al lado de policía habían restos de maceta y otras cosas ponen, no y bueno pero lo increíble es que en algún momento hay una orden o algo para cambiar la versión no creo que sabe no sé dónde viene esa orden ni el motivo de esa orden También a mí me han dicho mucho que es porque a los chicos, a, los, a Rodrigo, a Juan y Alex, los golpearon mucho eh, y como estaban tan heridos, tan heridos, o sea, tan mal, ¿no?, eh, tenían que justificar y los acusaron a ellos. También es una posibilidad, pero yo no sé si creer eso o, u otra cosa, ¿no?, porque a, atrás de esto también está todo el comportamiento que tuvo el ayuntamiento a partir de este hecho, o sea, tuvieron por fin una excusa y un policía herido grave Eh, en una casa ocupada, porque la noticia salió siempre, como que, de hecho, todo el mundo cree que Rodrigo estaba en esa fiesta. Yeah. Todo el mundo piensa que él estuvo ahí y el Rodrigo no estaba ahí, no tenía nada que ver con la fiesta, ni le interesaba ir a ese lugar tampoco. Yeah. Sí, de hecho, él hablaba mal del lugar, no quería ir. Así que... Eh, y, y bueno, eh, yo pienso que... Eh, Que es una cosa para investigar y que me gustaría saber pero que en este momento no, no, no sé, no sé cómo hacerlo. O sea, no, no se sabría, ¿no? Yo estaba, porque en eh, una de sus charlas he escuchado, ¿no? Que la, también la propiedad de la casa es otro de los puntos que quizá. Claro, lo que pasa es que el ayuntamiento era propietario okay. de la casa, pero qué Espera, ¿qué te marca? Okay. Bueno, pues, ya, ¿verdad? porque después no, pues, no me ubico a la marca, que estaba batería, vale, para que me no la casa. Más. <risas> que lo voy a poner ¿sí? Bueno, y lo que yo pienso, de verdad, es que mmm, le sirvió al ayuntamiento mucho, no, no sé si ellos dieron la orden, quizás mucho pensar eso, pero lo que sí sé es que lo utilizaron. Y, porque la prensa salía así, los ocupas peligrosos, ¿no? No salía ni que esta casa había sido desvinculada del movimiento Ocupa ni salía, de que, de que los chicos no habían estado, los acusados no habían estado en esta casa, no tenían relación con la casa, no salía nada de eso, ¿no? O sea, como decir, sale lo ocupa como una forma de criminalizar al movimiento, pero ni siquiera investigaron a los acusados quiénes eran, a ver qué de los... De, lo, de los nueve detenidos, a ver quién era Ocupa en ese tiempo, que eran, si es que había dos, era mucho, ¿no? Y, y se hablaba del grupo de Ocupa y no tenían nada que ver tampoco, a ver, ni siquiera, no, por, ¿sabes? cómo era, era como muy fuerte como lo utilizó el ayuntamiento. Y a partir de ese, de esa mañana se hablaba siempre, ¿no?, de, de la importancia, o sea, de la importancia de o sea, cerrar estas casas donde estaban los... Estos sí. esto grupos y, y hicieron muchos des, mucho desalojos a partir de eso. Entonces yo lo veía como una estrategia clara tenían una la justificación para, para entrar a, a desalojar. Sí, parece que también querían crear ese clima de histeria, claro. también un poco para esconderlos, porque claro, sí. mientras pongas el dedo acusador, el foco no nos ocupa, la policía no, uno no se sí. plantea que el consorrios tener. Claro, decían, claro, siempre es que... Y de hecho sigue saliendo, seguía saliendo después de un año, dos años, tres años en la prensa, seguía saliendo a partir del 4 de febrero, de que, que se dejó en estado vegetativo un policía, seguía saliendo en la prensa cuando relacionaban con esto. Y a mí me, me escandalizaba, Dante, porque siempre desde ese punto de vista, ¿no? Entonces yo pienso que para, para el CLOS en ese momento, el alcalde, no, y el EREU después, fue como como una especie de, de no sé, de, de muletilla que tenían para poder hacer funcionar ¿no? y hacer la política que quisieran hacer. Y, bueno, también te quería preguntar acerca de, hemos hablado del momento de la detención, y quería un poco saber qué sucedió a partir de una vez ya está en, en prisión, ¿cómo, cómo empieza su odisea, qué sucede ahí. Al principio, él, eh, los tres eh, sudamericanos, el Rodri, el Alex y Juan, se van a prisión preventiva, ¿no?, por riesgo de fuga. Y, y bueno, eh, al inicio nosotros pensamos que iba a salir, y él también, era como, a ver, que salía, estaba la instrucción, entonces salía, por ejemplo, cuando declaró, declaró el médico, cuando fue a declarar el médico de la ambulancia, que había declarado diez días después, En que él preguntó a la policía qué había sucedido y nadie le supo decir nada, nosotros dijimos, va a salir, claro. por ejemplo. Y claro, y no salía, no sabíamos que la instrucción no decía nada, que nosotros decíamos, la jueza se va a dar cuenta y nos va a soltar. O sea, después, de, qué sé yo, o sea, con todas las cosas que iban sucediendo en la instrucción, nosotros decíamos, va a salir, uh -huh. y no salía, era como un... un pensamos que podían salir en cualquier momento con todo lo que se está o no investigando tapando no pero igual aunque, aunque taparan cosas iban saliendo cosas que verificaban la versión de los chicos yeah. a pesar de que trataban de investigar cosas que los acusara, salía lo contrario siempre ¿no? la yeah. jueza quería eh, investigar cosas para dejarlo o sea para realmente para verificar lo que la policía decía le salía al contrario yeah. Y nosotros decíamos, bien, ¿sabes? Y, y no salían. Y Rodrigo todo esto lo tomó muy, o sea, bueno, fue muy terrible para él, ni Ya el hecho de una acusación de intento de homicidio, o sea, y saber que te están pidiendo 22 años, o sea, 18 años fue la escuela como mierda toda la vida, ¿no? Para una persona que tenía, Rodri tenía 21 años, era como, no puede ser y por qué, no entendíamos el por qué. ¿Sabes? Como, a ver, si esto si yo no estaba ahí, era, era esa la cosa, y no tenía nada que ver. Claro, entonces era como, pero, pero como al Rodri lo torturaron, entonces fin de semana, el sábado y el domingo, ¿Y por plan, todo, el fin de semana? todo el fin de semana, los tres son americanos yo vi a Juan y a que el chico argentino y a Rodrigo porque se fueron a la cárcel de jóvenes juntos, los vi y la primera vez que los vi fuimos las dos familias y nos y estuvimos juntos. Y, y los vi una semana después y, y yo o sea no, yo nunca voy a olvidar como la, la situación física en la que estaban y ...y el Juan era como... ...tenía los brazos... ...los dos brazos cayolados ...y tenía los ojos rojos... Eh, ...que yo no sabía... ...y fue tan así que... ...yo me acerco a él y me dice... ...a Juanito para saludarlo... ...y me dice... ...porque le veo los ojos, ¿no? ...que el hijo me dice... No, ...no se preocupe que veo... ...o sea, era tan... ...¿no? ...y Rodrigo con la nariz hinchada... Que ...con toda la piel molida... ...yo realmente esta cosa me impresionó tanto... Y lo cuento porque él me impresionó, o sea, todavía me tiene choqueada, ¿no? Y, él, y lo cuento porque, porque cuando entró a prisión Rodrigo, fue para él un alivio, porque salía de comisaría. ¿Entiendes? Como, por lo menos aquí, si me pegan, es más controlado los golpes, ¿no? Fue un poco eso lo que él me dijo cuando entró a prisión, y a mí me impacta esta cosa. O sea, era como... No lo, yo no, no podía entender, o sea, era, estaba más protegido ahí que... Sí, y, o sea, porque, bueno, has dicho que se presentó de esta forma, con, con, los, con los signos claros de haber sido torturado, además sí. fuertemente, tor brutalmente torturado, y se presentó ante la jueza. Sí, el lunes. Y aparte hubo denuncia de tortura, o sea, que se intentó Y el mismo lunes acuerdo. él hizo denuncia de tortura y le dijo a la jueza. Y la, lo que pasa es que yo no, yo no sé qué, la cosa que a nosotros nos tocó, realmente una mujer asquerosa, y lo tengo que decir, que la Carmen García Martínez y que eh, jamás nos quiso recibir, jamás me quiso recibir. Y, y realmente fue una mujer que el, el lunes ese que Rodrigo la dio la primera vez y le empezó a contarle lo que le había pasado y le dijo, tú sigues hablando lo que quieras, pero yo no te voy a creer porque tengo la versión de la policía y Rodrigo se quedó flipando, se dijo, él pensaba que estaba frente a una jueza claro. y, a ver, que al menos no lo escucharon, que no, que fuera tan descarada además para decir una cosa así, y esas cosas no quedan escritas, esas cosas no se escriben, se escriben todo lo que puede ser negativo, pero sí, jamás. Porque debe ser incluso ilegal decir eso. Es, si es que no, tiene que ser ilegal, claro. claro, pero ella hizo muchas cosas ilegales, por ejemplo, el hecho de que dijera, a ver, Eh, nosotros queríamos presentar a los testigos los chicos que estaban en la marcha y que era la amiga que está con Rodrigo esa noche, que estuvo al lado del siempre, y dijo que si los presentábamos los iba a, a también a meter dentro de este grupo y e iban a ir a prisión. Sí. O sea era como, a ver, son nuestros testigos, ¿no? Lo, la gente que estaba en la calle. Sí. Eh, y los vecinos decían, no, porque si saliste al balcón, eh, ya era después del policía, del policía herido, porque ella pensaba siempre en la versión de la policía. Pero claro, el policía herido no sabemos en qué momento fue herido tampoco. Claro. Si fue antes, después, ¿saben? No sabemos nada. Ya, porque lo que yo sí tengo claro es que la policía empezó a golpear primero. Y no sabemos por qué empezó a golpear. Eso, eso yo no lo sé. Porque se enoja, a mí me, di me decían los chicos que estaban medio ¿eh? drogados también la policía, ¿eh? No sería la pecada. Así que se le veían los ojos. Sí. Y que estaban de las nueve y media de la noche ahí. En claro. y una fiesta. Y... Claro, y se me en qué estado estaban ellos sí. también. Yo no lo sé, pero bueno, yo lo que sé es que esta que fuerza fue lo peor que nos pudo pasar, ¿eh? La fuerza de instrucción sí, y, y qué, claro, o sea, porque la verdad es que esta historia de las cosas más, como que es una parte también que me resulta muy difícil porque ella no tiene una relación previa con los policías, Entonces, si es ella que, lo hace eh, bueno, automáticamente, es, ¿no? Es que ella, ellas trabajan con policías ahí la doctora por ejemplo de la doctora forense la forense de juzgado es otra policía más por los informes médicos que yo he leído es otra policía más y ella le dijo a Alex al otro chileno le dijo tú eres el que golpeaste a mi compañero a mi compañero, y ya dejó mi compañero. sí claro. esa es la médico forense de, de, de comisaría a ver que todos trabajan junto ahí, son amigos, se van a tomar café después juntos, conocen la vida de su familia y se protege, en espíritu, Exactamente. ¿no? Claro. o sea, en el fondo esa fuerza seguramente sí. conocía, bueno está de parte de la policía, lo dijo clarísimo y ni cuestionó jamás o sea, ni, al contrario no era solo corroborar lo que dijo la policía ese era su trabajo y todo lo que eh, probara que era una mentira que ya lo descartaba y como si no existiese. Eso claro, esto durante el proceso de instrucción, Exacto. ¿no? Y es el proceso de instrucción en lo que te permitiera un juicio, son las bases de un juicio, entonces la base del juicio estaba totalmente podrido, no existían. Claro, tú entonces, ya cuando llegas al juicio llegas en un estado de independencia claro, absoluto, total, ¿no? y La parte la, de la instrucción también, si no, si no lo sé seguro, pero creo que es más o menos secreta. Sí, es secreto. No ¿no? Claro, ya parte pública. Mm. Claro, claro está juicio justo. Es, es, es. es lo que nosotros alegamos desde el inicio, que llegamos al juicio con indefensión total. Es lo que se alegó. Además que todo lo que nosotros apelamos y protestamos iban a la sección octava de la audiencia provincial, que fue la misma que jugó que nos rechazó todo. Entonces era como, a ver, vamos con los mismos jueces que nos han rechazado todo, todo, todo, todo siempre era muy fuerte pensar así, ¿no? Ah, y en con esas condiciones. Ah, estamos bastante asustados, la verdad. Y en, en, en todo esto, ¿tú en algún momento buscaste ayuda o de alguna forma denunciarlo ante las autoridades políticas? O sea... A ver, la primera forma de buscar ayuda fue la huelga de hambre. Sí. Que, que fue una cosa bastante desesperada que hicieron los chicos y que yo yo lo hice porque... Y yo, lo, yo también me puse en huelga de hambre porque soy convencida que tres presos en huelga de hambre nadie se entera, desgraciadamente el mundo es así de terrible, y yo decía, a ver, yo estoy afuera al menos, a mí me verá la gente, ¿no? Y me escucharán más. Entonces era como, y eso fue una decisión bastante terrible para que no se cerrara la instrucción y para que los chicos esperaran el juicio en libertad condicional. Era un poco eso y para decir que la instrucción estaba contaminada pero no se sacó nada en ese sentido como es lógico pensar que no se iba a sacar nada en ese sentido pero sí sirvió para ser más conocido para buscar más apoyo en ese sentido yo pienso que sirvió bastante en relación por lo menos con Chile o con chileno, con argentino ¿sabes? o sea tuvimos eh, qué sé yo la plataforma de impunidad de, de Argentina la, contra la impunidad Eh, tuvimos toda la gente de los latinoamericanos, ONG latinoamericana y tuvimos eh, la gente también de la embajada. Eh, logramos que un senador de Chile viajase para el juicio. O sea, logramos cosas, ¿no? Vale, ¿no? Una madre de la Plaza de Mayo también, que fue de Argentina especialmente al juicio, logramos cosas. Yo creo que todo eso se empezó a mover a partir de ese momento un poco, ¿no? ¿Y cómo reaccionó entonces? Porque claro, tiene un senador de Chile y se pues, causa un cierto revuelo, ¿no? Y además un revuelo, pues, que mientras que aquí fue silenciado, pues, habla de un senador de Chile. Y sí, los jueces estaban enojadísimos en el juicio, era como, incluso los periodistas. los periodistas, los periodistas estaban enojadísimos, decían, ¿cómo es posible que a un juicio en Barcelona vengan observadores de Sudamérica? Y era como decir, claro, siempre es al revés. Y bueno, eh, pues cómo van a dudar de nuestra de de, nuestra, de nuestro sistema democrático, ¿no? O Se están hablando, y a ver, eh, era bastante dudable desde el principio, y, y de hecho los observadores que fueron algunos, por ejemplo el embajador de Chile, eh, él a mí no me creía mucho al inicio, ¿no? Y cuando fue al juicio eh, me pidió disculpa Porque era tan evidente el juicio, que, que era todo un montaje, que el embajador se acercó a mí y me dijo, lo siento, chiquilla, me dijo, yo de verdad pensé, o sea, yo tenía mis dudas, porque tú eres mamá, entiendes, puedes defender a tu hijo, etcétera, etcétera, pero es que esto, me dijo, es terrible, y lo está diciendo además un político. ¿eh? Y o sea, aparte de decirlo a ti, ¿lo dijo otra persona o hizo algo de al respecto? No, bueno, yo no si sé, no, los políticos son un poco así, ¿no? Sí, no, sí. que no que te lo dicen a ti, bueno, por lo menos fue un alivio de parte mía, porque era una discusión eterna con él. No, lo, él, él, de hecho, yo aprendí que él eh, legalmente, así, a la prensa tiene que hablar solo lo que el gobierno quiere que diga, ¿no? Pero fue importante para mí que lo reconociera igual. Y el único que sí habló de verdad fue el senador. Y, y de hecho, ahora el embajador nuevo chileno, Eh, cuando yo lo conocí, que yo lo fui a ver cuando recién llegó, me dijo que este terrible senador que dijo tonteras y que cómo se le ocurrió decir estas cosas cuando pone en jaque la relación de Chile y España y cosas así. No. Porque fue el único que se atrevió a decir las cosas como y el era... El embajador te dijo eso. Sí, sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, ¿también llegaste vas a hablar con altura o con Joan claus A ver, con Joan Closs traté de verlo muchas veces, le entregamos, como sé, por decir no sé cuántas mil firmas eh, para solicitar una entrevista con él y que nos explicara su versión, jamás nos recibió y estuvo de, de, consul, de consul, estuvo de de alcalde poco tiempo porque después lo mandaron al ministerio de a, aquí a Madrid, ¿no? Que sí. eh, fue ministro de, de la industria y después lo mandaron como embajador, o sea lo están como sacando para afuera, ¿no? Y él y y, y, y sucedió al Close le de, oye, Ereo era jefe de seguridad cuando pasó esto, por lo tanto él, él sabía más que Claus del informe que desapareció y de todo no esto, que él, manos, ¿sí? él es claro. el que lo movió el papel, ¿no? Claro. O sea, digamos que yo pienso que él el que ha, ha, ha tomado la decisión, o en el fondo ha aprobado la decisión de cambiar el, claro. el, el, el, la acusación. Entonces, este alcalde, también tratamos de hacer lo mismo, de hablar con él y todo, no nos recibió, yo, yo, yo lo he visto varias veces, porque lo seguí varias veces, pero yo he hablado con él dos veces, Y, y bastante, bueno, a mí me tiene un poco, no sé cómo decir, se pone muy nervioso cuando me ve. Se pone pálido, de estos colores, me conoce muy bien, eh, se pone muy nervioso, pero nunca me ha querido recibir. Y siempre se ha quedado mudo cuando yo hablo con él y le he dicho, la última vez que lo vi, que fue en una, una reunión política de estas para cuando se está candidateando como alcalde de nuevo, eh, yo le dije usted un asqueroso me da asco verlo, me da asco pensar y, y el mundo. No te puedo ni no, no, no, no, no, ni siquiera. Yeah. O sea, yo se lo dije delante de todos los periodistas, delante de todos sus compañeros de partido, etcétera, etcétera. Estaban todos callados. ¿eh? Claro. Se lo dije así. Porque él tiene que ser, o sea, en gran parte se es Por eso hemos hablado al principio, ¿no? Que hubo un cambio de versión, es decir, hubo órdenes yeah. de limpiar la zona, es decir, sí si que hay una cosa que no es, no parece ser cosa de el carrulo, que no, en no. la calle con sus porras y que se, se les va la cabeza y ya está. O sea, no, no es, que, es, que, es que quizá ellos cambiaron la versión, yo no sé si la policía fue o no, pero es que este señor Ereu lo permitió. Claro. Si es que él no lo decidió, él lo permitió y lo autorizó. Claro. Y eso es lo fuerte. Y hay un documento que se perdió y que claro. tuvo el alcalde en sus manos y que le hicieron perder desde las manos del alcalde. Claro. O sea, es muy fuerte eh, esta cosa. Claro es que él también, o sea, es en fin, parece realmente que Jordi Ereo es uno de los principales responsables eh, de la situación en la que... Es que yo la lo acuso los... como más que a aclose incluso, Principal. que él fue el que dio la cara un poco para decir la noticia y después se la cambiaron, ¿no? de ah, eh. eh, Cambiaron lo que él dijo, pero fue Ereo el que le pasó el papel y después se lo quitó. Eh. <ríe> Eso es. Y la Turá un poco lo mismo, también estaba en el interior y, y después cuando yo hablé con ella estaba ya de consejera de justicia, pero en ese tiempo era del interior, y a ver era de interior, o sea, ella tenía a su cargo los mozos y, y bueno, y cuando yo hablé con ella ella me dijo que a ver si Rodrigo hubiese sido culpable le hubiesen dado 18 años de prisión y no 4 años y medio, o sea, diciéndome tranquila que y yo eso también lo encuentro muy fuerte, ¿no? no que es muy cínico y muy, a ver, muy, muy fuerte que te digan una cosa así, ¿no? o sea, yo también sé que es fácil, pero a ver, no lo puedes decir desde un sillón, no con un super sueldo y sabiendo que tú puedes arreglar la situación. Claro, que tú tienes la responsabilidad. Claro, que tú tienes la responsabilidad. ¿no? O sea, yo lo encuentro realmente terrible esto. Entonces, claro, son cosas que desgraciadamente yo como media estúpida que no ando con una grabadora o algo, porque realmente era una cosa para grabar. Sí. Y bueno, son cosas que han dicho y que yo las puedo decir públicamente porque ya sabe que me lo dijo aunque lo negará no, quizá, no. ¿no? pero es, sabe que es cierto. Ya. Y, y son cosas que yo alucino de, del mundo de la política, ¿no? que, que sean tan cara dura. ¿no? Que puedan aislarse tanto sí. las consecuencias morales de sus actos sí. es lo que más demuestra sí. este tipo de cosas. ¿no? Sí. Bueno, yo pienso que ellos son los responsables, uno de los responsables más, más, más importantes, ¿no? Ereu, ella, y también desde luego lo, los jueces, los jueces que, que sabiendo todo esto, que son los que tienen en sus manos la investigación de, de la situación, ¿no? la, fiscalía, la fiscalía y todo, y, y, y no solo no hacen nada, sino que protegen así, pero, y no solo en este caso, en todos los casos que yo conozco ha sido así y es muy fuerte pensar esto ¿no?, que están todos protegidos que son todos compañeros claro. sí. el tema de la tortura aquí también es un tema complicado ¿eh? porque aquí se niega oficialmente que existe la tortura claro. desde la razón que no es que no existe ¿no? también denuncias hay entonces claro un caso de tortura siempre se tratará con esa de no se puede aceptar de ninguna forma por razón de estado porque también por todo el conflicto del país vasco etcétera no. A ver, por ejemplo, a los chicos, porque no habla de tortura, ¿no? Yo, yo trato de evitar el tema de la tortura porque es un tema que me quiebra mucho, ¿no? Me, me deja muy mal. Pero eh, pensar que a los chicos no solo los golpearon, o sea, que la tortura no es solo golpe, que ya eso, más que suficiente, o sea, como los dejaron de golpe, que son torturadores que saben golpear, que saben dejarte molido, ¿no?, sin sin tanta secuela porque secuelas quedaron igual, pero aparte de eso es desnudarte, filmarte, que entren encapuchados con cámara, hacerte sentar, todas esas cosas le hicieron a ellos. O sea, no era solo los golpes, sino que además hay un sistema de, de intimidación y de hacerte sentir lo peor, ¿no? Para, para humillarte. Y eso también lo hacen y, que, y, y, y en forma normal, ¿no? Premeditada. Premeditada. Y eso es alucinar, ¿no? Yo alucino con esas cosas porque la denuncia de torturas o a los chicos. Y Rodrigo cuando hizo denuncia de tortura contó muy poco eh, al inicio. Y, y, al, y, y yo, a mí no me cuenta, ¿eh? Pero yo lo he escuchado contar así cuando le han preguntado y me he enterado de otras cosas. Eh, a mí no me cuenta, porque claro, él sabe que a mí es difícil, para él también es terriblemente difícil, ¿no? y me he dado cuenta de muchas cosas de ese tipo, ¿no? De, de esta cosa de lo encapuchados, de las cámaras, de que píncate, de que levántate, de que... Eh, las cosas de, por ejemplo, no. dos días, ¿no?, sin que te den de comer, ¿no?, no puedes comer porque tenían la boca toda rota, de sangre, igual no puedes comer, pero el hecho de, de tomar agua, sí. que es importantísimo, y te pasan el vaso y a él le pasan un vaso de agua, el, el, por ejemplo, o sea, han pasado un montón de horas, un día, un día y medio, y se lo rompen en la nariz el vaso de agua, o sea, ¿sabes cómo estas cosas de humillación, de humillación ¿no? total que que es tortura, la peor tortura. Y, y bueno, eh, o sea, los, los dos policías eh, que estuvieron presentes en, en todas pues estas en fin, tortura de que se hizo a Rodri, han, han saltado de nuevo a la actualidad ellos mismos, ¿no? Eh, sí. Si quieres nos puedes explicar un poco cómo... Sí, saltaron, saltaron porque el... Sí. Eh, porque, bueno, esto pasa en febrero del 2006, en octubre del 2006 hay una denuncia de tortura de Yuri, que un chico de Trinidad y Tobago, eh, menos mal, digo yo pobrecito, pero menos mal, hijo de embajador también, embajador de Trinidad y Tobago, una familia con dinero, con poder, dentro de Trinidad y Tobago, y claro, que fue torturado, fue, digamos... Hubo una riña en una disco con estos policías que, estaban, que estaban de civil y que molestaron a una amiga y lo golpearon. O sea, él, él dijo, dejen de molestar a mi amiga, ¿no? Y los policías siguieron el, este este mulato que entró a pegar a Rodrigo, que es Bacari Sambián, que se llama el policía. Ese es el nombre? Del Bacari Samian, sí. Y, y te doy el, eso, el número de, de placa, porque para, por si hay gente que sabe de un, que es el 24.738, y el otro 24.751, que son guardia urbanos de Barcelona, y son los dos que han sido declarados culpables de tortura grave a este chico ya, una sentencia del, del tribunal del, de Barcelona, no creo que ahora ha sido... Eh, se va al Tribunal Supremo y vamos, esperemos que la ratifiquen la sentencia esperemos porque como están las cosas ya uno duda porque de todo si sí, nosotros llegamos al Tribunal Supremo y aumentaron la condena a los chicos y fue terrible también fue una, a ver como que nosotros pensamos que la corrupción estaba ahí, no en Barcelona claro. pero ahí te das cuenta de que la cosa viene, se protegen los políticos ¿sabes? y protegen a la policías y los jueces lo mismo y Y es que es terrible pensar en todo eso, ¿no? Y bueno, y estos policías lo fueron declarados culpables y gracias a un amigo que se dedica a investigar los números de placas eh, me llama y me dice coinciden. Y hemos sabido que son los mismos y este... El, el, el principal en realidad acusador del 4F, uno de ellos y el otro es uno de los que detiene a los otros chicos, a los cuatro que salen y son los que además identifican a Patricia y Alfredo en el hospital, que es impresionante porque estos chicos los, son dos chicos que detuvieron un hospital y, y que los detienen por la estética, o sea los ven que tienen un corte de pelo extraño, llaman por teléfono este uno de este el Víctor, ¿no? Eh, llama al Bacari, precisamente al Bacari Samian y le dice, mira acá hay una chica que tiene este corte de pelo. Y entonces Bacari Samian dice, ella es, ella es, ella es la que me lanzó una valla en el tobillo. a ver Una chica que pesaba 45 kilos y, y este tipo que pesa más de 100 kilos, que yo no me imagino a la patria lanzando una valla. Que además nunca estuvo, no hay ninguna foto de la valla nadie jamás vio una valla en la calle. O sea, aparte de eso, ¿eh? Pero bueno, esa son es las acusación y esto, todo el 4F se fundamenta en la declaración de estos policías que fueron declarados culpables de torturas graves y además de la sentencia, se lo, eh, como hechos probado, ellos hicieron denuncias falsas, falsearon documentos, hicieron un montaje para, le pusieron hachís a este chico para decir que estaba en un hachiz y no era cierto y está probado que no era cierto. ¿Y qué condena uh -huh. les ha caído a ser policía? Les, les, les cayó... tres años de prisión y ocho años y tres meses de, de inhabilitación. ¿Tres años de prisión? Tres años de prisión. ¿También los sí. errores. De... Claro, claro, claro. Y ocho años y tres meses de inhabilitación de ser policía. Y claro, no van a ir a prisión, desde luego, yo te lo aseguro que van a ir a prisión, pero en este momento están apelando Y esperemos que, lo, que la sentencia sea firme. Ah. Pero, es un, bueno, es lo, lo, lo más asqueroso de todo es decir que es un gran paso que lo hayan declarado culpable. Porque uno está tan desilusionado de todas estas cosas, que de verdad es un gran paso que lo hayan declarado culpable de algo así. Porque además, el, el, este chico estaba con síntomas, o sea, o síntomas, sea, tiene secuelas graves de la, de la tortura. De la Y todo realmente es realmente... O sea, yo no, quizá no podría asegurar, ¿no? Pero sí parece que la única razón por la que hay una pandemia es que estamos hablando del hijo de un embajador. Es que, y que mismo es, es, ahora es, lo lógico, es lo lógico de pensar, ¿no? Eh, claro, es lo lógico que uno piensa. Eh, Y es terrible pensar así también, ¿no? O sea, claro, pero es que no te queda otra cosa que pensar en esto. Y, y yo insisto que, que estos, estos policías, no son solo ellos dos, son muchos más. Hay cuatro más que quedaron absueltos porque no fueron identificados, ¿sabes? Y eso es fuertísimo porque a ver, cuando te están golpeando, tú no te estás fijando, te estás protegiendo, ¿no? Pero bueno... Y la jueza de instrucción quería que Rodrigo reconociera que lo golpeó en la cabeza, a veces lo golpearon por la espalda, era <risa> como, era todo ridículo y no quiso investigar la denuncia de tortura porque ella no reconocía, no o sea, ella no aceptaba que en comisaría se torturara, estamos investigando, o sea, se aceptaba haciendo. Es razón de Estado, aquí no se tortura. Sí, entonces las denuncias eran de tortura en comisaría pero ella solo investigaba lo que había pasado en la calle, era es ah, así, y lo mismo le ha pasado al jury, o sea, dentro de todos, dos policías, pero él acusó a seis, seis estaban ahí, y se saben los, los otros seis fueron de, fueron absueltos, y en el caso del Rodri hay siete policías más, entonces, a ver, eh, hay mucha gente que sigue ejerciendo como policía, que son torturadores, no solo de este grupo, sino que pensemos en lo otro, que es lo que lo que es da terror, ¿no? Sí, no, porque además incluso el caso de Yuri lejos de la condena a los torturadores lejos de mostrar que se puede alcanzar la justicia y no sé qué, muestra casi más la corrupción aunque necesita ser el hijo de un embajador claro. es decir, necesita tener un contacto y poder mover un hilo y presionar al político al juez de turno para que realmente la justicia se mueve, ¿no? que y finalmente es, incluso cuando nos alegramos de la condena, es más corrupción no sí. menos, ¿no? Sí. Entonces en este sentido quería saber un poco también ¿Qué impresión tenías del sistema judicial antes de, de todo esto? ¿Y con, con qué impresión te, te vas a quedar ahora después de y a ver, yo antes, a pesar de que no sabe que, que... Yo siempre he pensado que los jueces o lo que sea, cargo que tú, son siempre personas, o sea, son siempre un poco de dinero, ¿sabes? Siempre todo factible de corrupción, ¿no? Pero, eh, no sé, debe ser por... el o tantas películas que uno veo o qué sé yo, yo siempre pensaba que se si había una prueba que, que dijera, ah, no fue, por lo menos, si, tú, si, te, si te están acusando de una cosa grave, eh, no te pueden declarar culpable si tú tienes pruebas de que demuestren lo contrario. En este caso no fue así, o sea, todas las pruebas que aporta además la policía, porque a nosotros no nos dejaron aportar pruebas, las pruebas que aporta la policía o la fiscalía, o la jueza instrucción, que, que actuaba de, de fiscal, eh, demuestra que, que, que lo que decía la policía era mentira, eh, que los chicos no tenían nada que ver, y sin embargo, eh, son, eh, no existen. O sea, era como salió una prueba que dijese eso, era como si no existiese. Y esta cosa, o sea, la sordera de, de los jueces, o, el, o el, la ceguera de los jueces, que quizás por eso la... La justicia tiene esta mujer ciega, quizá en ese sentido, porque realmente <risa> yo, no sé, esa ceguera a mí me da escalofrío. Yo, yo pienso que es la, lo peor que darte cuenta que es tan asqueroso el nivel de corrupción de los jueces, te da escalofrío pensar que estamos en manos de ellos en tantas cosas. O sea, en tanto, en tanto, en tanto, estamos en manos de ellos. Y... Y no sé, eh, yo creo que yo nunca he tenido dinero, ¿no? Ni me he importado mayormente, he tenido a veces más, a veces menos. Pero a ver, yo de pronto me llegué a pensar, mierda, porque no me dediqué a juntar dinero, ¿no? Como a ver, para sacar un poco al Rodrigo de acá. Es que llegas a pensar esas cosas, porque están en la mierda que hay, y capaz como hubiese ido mejor. Es que eso es lo terrible, sí, eso es lo terrible, eso es lo que te da escalofríos del sistema en el que estamos. Sí, es y claro, un funcionamiento normal, que no es como una anomalía. ¿no? Es, eso es lo, lo que es espantoso, ¿no? Y, y lo positivo es, es tener hijos que te dicen, no mamá, prefiero que vivir esta situación a, a que tú hayas sido distinta, ¿no? Entonces, será como, son cosa positiva también, ¿no? Ya. Que no sé si, si, no sé, yo por ahora no tengo muchas más preguntas, no sé si quieres añadir algo para terminar o... Eh, quizás eh, nosotros eh, nosotros perdimos en juicio, perdimos el siguiente la relación, vamos a perder el constitucional porque desde luego no van a cambiar ninguna ley por, por este caso... No sabemos si nos va a ir bien Estrasburgo, cuando vayamos, lo que sea, pero lo que sí yo sé es que esta historia se va a saber. Y que en el fondo, en el futuro, más adelante, la gente va a hablar de este caso como un caso de corrupción. Y en eso estamos. Y yo espero que, por lo menos moralmente, éticamente, vamos a ganar. Y esa cosa me tiene muy tranquila. O sea, como eh, estas cosas salen solo y la mierda sale sola a flote y se van a ir sabiendo estas cosas y, y mi idea de, de futuro un poco eso, ¿no? Y decir también que el, que, no, que lo, que el Juan y el Alex eh, están ya libres, ya cumplieron contenas, que en el caso y se no había escapado lo, lo más importante para mí en este momento, es decir, que la Patrick, que es la chica que detuvieron en el hospital, Eh, se suicidó hace pocos meses atrás, casi seis meses atrás, un poco más, eh, que ha sido una cosa porque ya estaba en tercer grado y no fue capaz de soportar la presión del tercer grado o la vigilancia que tenían sobre ella o el hecho de tener que vivir en una vida que ella no quería vivir. ¿ya? O sea, solo trabajar en un bar, ir a dormir y cuando sus amigas iban a tomar una birra por ahí, ella tenía que irse a encerrar Y ella no fue capaz, o no, fue, o no quiso, no es que no fue capaz, no quiso seguir una vida así. Y que y era una chica preciosa, porque yo la conocí, era una chica maravillosa ella. Y me da mucha pena que chicas tan lindas son las más sensibles, la gente más sensible en la que le toque vivir estas cosas tan fuertes. Y, y nada, hablar también de ellos que, que la lea la gente, que era una gran poeta, Y que está, no, no, no. Y tiene un blog que es precioso que se llama, eh, bueno, cuando cuenta el caso, y es precioso leer el caso con sus palabras, ¿no? Y se llama, ah, que no recuerdo nunca cómo se llamaba, pero Sucesos Paranormales. Sucesos, si ustedes ponen en internet Sucesos Paranormales, Patricia Era, aparece este el blog, el blog con ella y con esta cosa. Y después decir que Rodrigo está bien, que le queda un año que sale el 31 de diciembre, que vamos a hacer una gran fiesta y que él está fuerte todavía, está empezando a trabajar, y pero que le queda poco. Y que está muy fuerte y muy firme y muy consciente de todas las cosas y, y que no lo han logrado, digamos, ni no hacer baja y no, para nada, al contrario. Pues eso es una alegría. Sí, eso es, un orgullo también para mí. ¿eh? Sí. Pues nada, pues muchísimas gracias. María. Vale, gracias.